Buenas madrugadas, domingo 19 de octubre, regresamos, el espacio en blanco se abre de nuevo ante vosotros para un nuevo viaje hacia esos mundos del misterio que aquí nos gustan, algo que haremos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias y esto es Radio Nacional, no olvides. Y lo comenzamos en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio en Madrid. Con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa esta noche. Natalia Sotillos, Miguel Pedrero, David Martín, Rosa Rodríguez, Miguel Blanco, que os habla. Acompañados esta noche de Greta Navas y Paco Bermúdez, que controla nuestro mágico sonido. Saludos a todos los que nos acompañáis esta noche. Especialmente, de vez en cuando hay que hacerlo de forma especial, Antonio de la Estrella de las Palmas, que nos sigue desde hace décadas. Un abrazo para ti. También para todos los que estáis sintonizados ahora en directo en Radio 1 y Radio 5 a través de los podcasts a lo largo de la semana y a través de la radio online en cualquier parte del mundo. Saludos desde España. canales de comunicación teléfono de llamada gratuita tenemos 5 premios un premio muy especial que vais a disfrutar esta noche llamada gratuita 900 137 137 el email espacio en blanco .es. nuestro muro de facebook buscáis por ahí espacio en blanco y estamos y en twitter e blanco radio eh, con los saludos para todos los que estáis conectados en, en esos en esas redes sociales y son muchos los temas que tenemos esta noche seguro que os va a interesar este es un avance Esta noche queremos descubriros una serie de libros ocultos, prohibidos y peligrosos. Tan peligrosos que quien los lee corre el riesgo de atraer hacia sí los espíritus celestes, aéreos, terrestres e incluso los infernales. Además, con ellos se puede acceder al verdadero secreto de hablar con los muertos e incluso descubrir tesoros recónditos y entrar en el mundo del más allá. Sus enseñanzas han estado ocultas, prohibidas durante siglos porque su sola lectura puede llevar a la locura y hasta la muerte. Nos referimos a los libros malditos, a los grimorios. Si te atreves a conocer algunos de sus secretos más ocultos, este es tu tiempo. Un espacio en blanco diferente se abre ante ti, esta noche, lleno de palabras mágicas y secretos desconocidos. Saludos a mucha gente que nos escucha Nos dicen en este momento desde fuera de España Daniel Monzón en México Y Marta Sanzastre Nos escucha las montañas cafeteras de Colombia cuando escuchaste por primera vez tú El rumor de los muertos? Pues siendo adolescente. ¿Siendo adolescente? Sí, ¿de verdad? Sí, ¿qué, escuch ¿Qué escuchabas? Pues leía a Lovecraft y por la noche y ya sentía muchísima emoción y yo creo que me concentraba tanto que ya por la noche escuchaba ese murmullo. Sí. Enrique la segunda noches. Buenas noches, Miguel. Todo un escritor de absolutamente de lujo y el más vendido en una no, no sé si hacer no no hacemos... vos. Hacemos publicidad en uno de esos sitios que puedes comprar o vender en la red y durante dos años has estado el libro más vendido de español. Estuve, uh -huh. bueno, el libro más vendido en, en español fue durante un año, pero he estado dos años en lo más alto de, de las listas de las plataformas digitales. Sí, sí. qué chulo, ¿no? Está, sí. <risas> yo Perdóname, no me voy a ir hablar de ti. No, no pasa nada, es normal, es eh, algo que... Yo no soy mucho en las plataformas digitales. <risa> salvo que uno esté muy metido en plataformas digitales, yo soy un absoluto desconocido. O sea... Pero cuando me dijeron el tema, me absolutamente me impactó. Has escrito un libro que tiene mucho que ver con libros prohibidos, pero que tú lo has novelado, que se llama? El rumor eh, de los muertos. El rumor de los muertos. Una novela en la que has estado investigando un montón, con datos reales de cosas que esta noche vamos a tratar, que nos interesa muchísimo, ¿no? Sí, eh... ¿Durante cuánto tiempo cuándo tipo investigando? 10 años, 10 años estoy eh, eh compaginándolo con mi trabajo, aprovechando mis numerosos viajes por todo el planeta, pues a, mm, a, me, me documentaba para, para algún día poder a, escribir eh, esta novela. Ya. Yeah. Sin embargo, hace tiempo te dedicabas al marketing estado en estado diferentes empresas mm. y cambiaste todo eso por la pluma y de repente te has convertido en un boom increíble en las plataformas hasta que te ha fichado una editorial y sé, ahora el libro está en papel ya, ¿no? Sí, efectivamente desde la semana pasada está en papel y, y yo contentísimo de, de ello y de que me deis la oportunidad, bueno, de estar aquí contigo Miguel y con toda vuestra audiencia. Yo, un honor para mí y para nosotros que estés aquí. Eres oyente del Espacio en Blanco, ¿no? Sí, hombre, claro, <coughs> pero hace mucho tiempo, hace tipo, muchos años. Tipo inteligente. 12 y 13, 1 y 13 en las Islas Canarias, nos vamos a tratar de averiguar junto con este señor, no tanto hablar de su novela, sino de lo que subyace en esa en esa novela de esos libros extraños, que cuando entras un poco en ellos te llaman la atención, ¿verdad?, Sí, oh, rollo en la historia de la humanidad han existido multitud de libros prohibidos se trataba de textos que podían atentar contra la moral la fe o las creencias fue tanta su importancia que que hasta la Inquisición Española se ocupó de ellos desde su fundación en 1478 la Inquisición Española mostró gran interés por los libros que podían inducir a la herejía a los creyentes así cuando encontraban en poder de judíos el Talmud u otros libros hebreos los confiscaban y los destruían Lo mismo hicieron los inquisidores con los libros de astrología y magia de los que hacia 1490 hubo una quema de gran cantidad de ellos procedentes de la Universidad de Salamanca. Existieron muchos, hasta 700 compilados en España y de diversos tipos. Libros negros, libros malditos, libros heréticos. Conozcamos algo más de estos peligrosos textos. Enrique nos va a ayudar a conocer algo más. ¿Ha habido muchos libros malditos en la historia de la humanidad? Sí, ha habido muchos libros malditos. Algunos quizá... Las autoridades que querían destruirlos tenían motivos quizá razonados y que algunos hasta podríamos compartirlos, pero otros muchos eran sencillamente porque trataban de transmitir un saber o unos conocimientos que, que consideraban peligrosos y que, y que en realidad no lo eran. Que no interesaban en esa época. Que no interesaban efectivamente claro. difundir en esa época. No. Eh, ha habido libros prohibidos de Copérnico, Galileo, Kepler, eh, y ha habido otros tratados demonológicos que a mí también me, me resultan súper interesantes, pero que se veían como un, un, un peligro. Pero también el conocimiento se veía como un peligro. Eh, ¿Tenían alguna característica entre ellos? ¿O eran libros heréticos porque iban en a la religión? O, ¿O hay algo más? Yo creo, yo creo que en su conjunto, eh, cuando repasamos todos los índices de libros eh, prohibidos, hay algunos que sí comparten características, podríamos agruparlos. Eh. Hay algunos que efectivamente se, se mandaba su quema o su destrucción porque iban contra la religión y, y otros porque yo no creo que fueran contra la religión, sino que sencillamente estaban compartiendo un saber sin de, dejando la religión al, al margen. En esa introducción que hemos puesto, se escuchaba, lo había puesto nuestra compañera Natalia, del Fuego, ¿cuántos libros, cuánto fuego habrá quemado ese, esos libros, ¿verdad? ¿Cuántos conocimientos habrá perdido por, vete a saber tú de, de la gente en diferentes tiempos, en la adquisición en España, en diferentes lugares, ¿no? Si, si nos remontamos ya hasta no, a Alejandría, ya que pues, eh, lo que se perdió allí... Todo lo o se perdió, sea, allí, Claro, o sea, que cuánto saber se perdió, cuánto saber judío y árabe se perdió aquí por culpa de, de la Inquisición. Pues la, la, la desgracia es que nunca lo sabremos, que, que, es lo que, nos, que es lo que perdimos, cuántos conocimientos médicos, cuánto con, conocimiento astrológico, eh, cuánto saber se perdió en aquellos siglos. Tengo por ahí el libro de Totes... Bueno, déjame que escuchemos a un compañero, un experto que está también por aquí esperándonos, Juan Carlos Saavedra, que en un trabajo hecho por compañeros de Radio Televisión Canaria, La Autonómica, habla de una exposición de libros que se hacía en terror. Fíjate lo que nos cuenta acerca de los libros sagrados. Escuchemos. En otros tiempos, un libro podía suponer un peligro. Muchos morían en la horca o la hoguera por plasmar en unas páginas sus pensamientos. Estas publicaciones son conocidas como libros malditos. Son libros que en un momento determinado a, la, a las personas que gobernaban la sociedad pues estimaron oportuno que no fueran leídos por la gran mayoría. Los gobiernos del despotismo, la Inquisición impidieron que muchos libros no vieran la luz. Manuscrito Boynit, Estanografía de Tritemo, El Mister de las catedrales, el retorno de los brujos, la cena de las cenizas Libros que se prohibían incluso sin existir, como el Necronomicon, cuyo supuesto autor era árabe. Es el primer eh, hoax de la historia, una historia inventada que la gente da por cierta. También se cree en la existencia del libro de Thoth, aunque nunca nadie lo ha visto. Ese libro lo que trata es de, de los antiguos. Dicen que existía una civilización anterior a la egipcia, probablemente extraterrestre, que nos dio los conocimientos. Pero el libro de Thoth quizás no es conocido por esa aportación, sino por su vinculación con lo que se son las cartas del tarot otro misterio, el manuscrito Voynich se sabe que fue escrito en el año 1500 pero nadie lo ha descifrado lo vinculan con Leonardo da Vinci lo vincula incluso con John Deeb que era un científico también bueno, un mago científico eh, de la época Isebalina pero que no ha sido descifrado y el libro está, está depositado en una universidad y todavía hay científicos que se atreven a acercarse a él para descifrarlo este es la estenografía de Tritemo ¿de qué trata? este es un libro muy curioso, fue escrito por un monje también en la Edad Media y lo más importante de este libro es lo que nos dice me explico, aquí está toda la información del libro es una persona que estudió mucho lo que era la, el, el tema esotérico pero mandó una carta diciendo que había tenía un libro escrito donde decía cómo se podía controlar la mente a distancia inmediatamente este hombre se la apartó de la vida diaria en un monasterio en el año 1516 murió y en ese todo el tiempo que estuvo apartado su libro fue prohibido a los 100 años apareció esta escenografía, pero faltaba un capítulo, y la gente dice que es precisamente en el que él hablaba de cómo se podía controlar la mente a distancia, hay gente que dice que existe esa parte y la está buscando libros que servían para enseñar a los demás cómo controlar la mente y por eso se ocultaban o para invocar a los muertos o a los espíritus, o para encontrar tesoros, sí Sí, eran claro. motivos. Eh, el poder eh, tenía que estar reducido. Y estamos hablando en un tiempo, algunos momentos, antes de la invención de la imprenta. Luego ya cuando se inventa la imprenta había que prohibir eh, rápidamente porque el saber se difundía con muchísima rapidez. Ya. Hay un libro por ahí que lo comentaba Juan Carlos Saavedra, el eh, libro de Thoth. En el Los dioses o los seres de... No sé qué anda por ahí, son búhos, no sé qué nos visita esta noche. Eh, los... Los antiguos daban indicaciones a los seres humanos de cómo hacer cosas. aquí por eso se prohibió también ese libro de todos yo no sé si tienes algún dato de existió o no existió se habla de que bueno hay algunos se habla que es uno de los libros más antiguos que existe junto con las estancias de design o sea son estos libros que se dice que, que hay como una pelea que en el 10.000 mil antes de cristo ya estaba escrito ese, ese libro eh, yo no lo he investigado en profundidad. Pero, bueno, yo, yo quiero pensar que sí que, sí que existió, yeah. que se ha hablado mucho, hay mucha tradición oral sobre ese libro. Curioso, 12 y, 21, y las Islas Canarias. Primeros datos de estos libros. Vamos a hablar del Necronomicon, que nos lo habéis pedido en multitud de ocasiones, y el manuscrito Voynich, que es increíblemente extraño. Nuestro invitado es un experto, pero antes, más datos todavía. Un grimorio es un tipo de libro de conocimiento mágico europeo, generalmente datado desde finales de la Edad Media en el siglo 15 hasta el siglo 18. Tales libros contienen correspondencias astrológicas, listas de ángeles y demonios, instrucciones para aquelarre, lanzar encantamientos y hechizos, mezclar medicamentos. Invocar entidades sobrenaturales y fabricar talismanes. Se conoce poco el origen de muchas de las fórmulas mágicas, aunque es probable que sea resultado de traducciones de conocimientos de magia oriental árabe fusionada con elementos occidentales. Existe una relación de grimorios históricamente aceptada entre los que se encuentran libros como el Libro de las Leyes, también conocido como el Libro de la Vaca, del siglo 12 al siglo 13, apócrifamente atribuido a Platón. El Picatrix del siglo 13, una traducción de la obra árabe, Gaya tal Hakim habla de la influencia del cosmos y de los espíritus y de las formas de cómo atrapar a estos últimos. También está el Heptamerón de Pietro Dávano del año 1290 o el Libro de la Magia Sagrada de Abra Melín el Mago del año 1458, entre otros. Conozcamos algo más de estos Grimorios. Esta noche en Espacio en Blanco. Las pruebas definitivas de que sobre la superficie de nuestro planeta habitaron otras humanidades. Ofreceremos las evidencias arqueológicas de que hubo civilizaciones muchísimo más antiguas que la Egipcia y la Sumeria. Eso y mucho más en este espacio en blanco de hoy. Vamos con los Grimorios. El Grimorio, según hemos visto aquí, eh, la definición es que son libros mágicos. ¿Libros mágicos? No son libros religiosos, son libros mágicos. No, son libros que permiten realizar... Bueno, la explicación me ha parecido fabulosa. <risa> eh, libros que permiten realizar invocaciones, mm, formular hechizos, eh, com, explican cómo hacer un talismán, cómo fabricarlo. O sea que son libros que te permiten que permite resucitar a los muertos, contactar con ellos, eh, son libros eh, que te permiten realizar sortilegios. El más, más antiguo bien. de todos ellos que se conozca cuál es según los datos. Pues el más antiguo es el que habéis mencionado de que yo que yo sepa por lo menos, ese sí. que habéis mencionado de de Platón. de de Platón, Yo en mi novela El rumor de los muertos que no he, no retrocedo tanto que hay un bibliófilos que van hablando de ellos, sí. el más antiguo que nombro es el, la clave mayor de Salomón, que ese sería en el siglo 15 siglo 15 Y sin embargo, el libro de, de Platón, el libro de la vaca, el siglo 12 XII o XIII, sí, se, se piensa. Hay muchos más, el Picatris, por ejemplo. Sí, está el Picatris, está el Lemegetón, que sería la clave menor de Salomón, eh, podremos utilizar cualquiera de los dos nombres, y el más reciente, también muy muy conocido, que es Lepugnois, eh, la, la gallina negra. negra que es, que, que es eh, incluso aterrador, ¿no? porque algunas de las descripciones que se hacen, y que se supone que fue escrito por un soldado francés, posiblemente influenciado también por sus vivencias en el campo de batalla, y dice que ahí tuvo conocimiento de un saber eh, que plasmó en este grimorio. Y, y hablaba de magia. Pues hablaba habla. de magia, hablaba de invocaciones, hablaba de, de resurrección, hablaba también de cómo hacer amuletos para enfrentarse eh, al, al campo de batalla o a maldiciones que se pudieran eh, provocar, o sea que es, es un libro mágico. Un libro. El Picatris, por ejemplo, según tengo aquí datos, una obra de un árabe, habla de la influencia del cosmos y de los espíritus y de las formas de cómo atrapar estos últimos. Incluso se, se, se, de, o sea, ¿se trataba de eso, cómo atrapar a un espíritu para que trabajara contigo. Sí, efectivamente, porque pensemos que en cualquier religión siempre hay alguna forma de, de alma, ¿no? Y entonces el poder dominar a, a la persona y su alma, que es su sustancia, ¿eh? más allá de la muerte, es, es, es algo increíble, ¿no? O sea, que sí, se, habl se habla de, de dominar más allá después de esta vida material. Ya. Dime una cosa, ¿estos libros llegaron a España? Estos libros, algunos llegaron a España... Pero cuando llegaban eran rápidamente <risa> o prohibidos o eliminados o su difusión era muy muy reducida. ya ¿Estaban escritos en latín o los traducían al castellano o al español como hacían? Yo no tengo constancia, yo no tengo constancia de que fueran mm. traducidos al castellano eh, antiguo, casi todos se manejaban en latín. En latín. El libro de la magia sagrada de Abramelín el Mago. Qué curioso, ¿no? Sí. <risa> el Quirimorio Secreto de Turiel. El gran Grimorio escrito en Venecia que decían que servía ese gran Grimorio eh, lo tengo por aquí con el verdadero secreto de hablar con los muertos ganar a la lotería, descubrir, seque, descubrir tesoros y era el arte de controlar espíritus celestes aéreos, terrestres e infernales qué curioso déjame que escuchemos también unos jóvenes que andan ahí haciendo cosas con, con un libro que parece que encuentran creo que he descubierto algo muy importante en las ruinas candarianas Se trata de un libro de antiguas prácticas de enterramiento y rituales fúnebres sumerianos. Se titula Mortorum de Monto, que significa, más o menos, el libro de los muertos. Está encuadernado con carne humana y escrito con sangre humana. Es un tratado sobre los demonios, la resurrección y las fuerzas que merodean por los oscuros bosques y los rincones más ocultos del dominio del hombre. En las primeras páginas se advierte que estas perdurables criaturas pueden yacer aletargadas, pero que en realidad nunca llegan a morir, y que pueden volver a la vida veniente los rituales que aquí se describen. Recitando los conjuros recogidos en este libro, los demonios tomarían posesión de los vivos. Es curioso que muchos de esos libros eh, habrán hecho de demonios, que ya han estado aquí y que se dan las claves para volver a, a, a despertarlos y que regresen a este mundo. es así un poco la onda que tienen estos Grimorios? Sí, casi todos estamos hablando siempre de civilizaciones primigenias. Además ya introducimos un, un, un lenguaje muy de lovecraft ¿no? Los primigenios. Mm. Estamos hablando de civilizaciones primigenias que muchas veces incluso se considera que... No es que estuvieran ya en la Tierra, sino que venían de otro, de otro de otro planeta, de otro lugar de otra de otra época y que habían llegado aquí para compartir un saber mm -hmm. y dime una cosa ¿hasta qué punto se puede dar credibilidad que esos eh, esas fórmulas que decían funcionaban? Porque pues no sé sí, yo... muchos de ellos avisan de que Eh, incluso he visto algo en internet, algunos libros, no lo bajes, no lo leas, te puedes volver loco, puedes llegar a la muerte, es decir, te meten mucho miedo, o tratan de sugestionarte mucho con eso, o realmente son tan efectivos, de lo que tú hasta ahora has estudiado, luego hablaremos del Necronomicon. Yo, yo lo que he estudiado hasta ahora es que eh, eh, yo por desgracia no he podido tener acceso a muchos de los libros de los que estamos comentando ahora, eh, ahora mismo, pero eh, gente que sí ha tenido acceso a ellos me dice que efectivamente tienen un poder y que y gente que, que, que me comentaba que había estado con esos libros que solamente leía pequeños fragmentos de ellos porque temían leer el, el, el Códice o el Grimorio en su totalidad precisamente por esas advertencias que se hacen la mayoría de ellos. ya yeah. Estaban estructurados en capítulos que aún una determinada cosa. Sí, normalmente siempre estructurados en capítulos, en capítulos muy cortos y cada uno estaba uno dedicado a hechizos, sortilegios, resurrección, amuletos, o sea, casi todos mantienen una estructura muy similar. Y con muchos dibujitos. Con muchos dibujitos en todas cosas porque Eh, pensemos que en aquella época eh, tampoco había una cultura muy, muy amplia, entonces los dibujos eran una forma de explicitar las cosas eh, para, todo, para, para un público muy amplio. Ya. ¿Y dónde es quién hacía eso? Porque no había imprenta, eran hechos a mano, ¿no? ¿Quién los, ¿Quiénes los hacían? También la iglesia, eh, como muchos, hemos visto en algunas películas, ¿no? El nombre de la rosa... Sí. Eh, la gente desaparecía por tocar de determinados libros que incluso ellos mismos estaban copiando quién hacía que te se transmitiera sin saber pues Pues curiosamente casi siempre era ley era la iglesia ¿eh? quien, sí. quien, quien, com, quien copiaba y quien mantenía estos libros y algunos que han podido llegar hasta, hasta nuestros días y se especula que muchos de ellos están en la, en la biblioteca vaticana era eran lo, eran amauees o, o, o monjes que estaban en monasterios algunos ni siquiera comprendían lo que estaban copiando ¿eh? eran magníficos copiadores pero eran iletrados. letratrados ¿Sí? esto es algo que sí, esto es algo curioso y eso permitía pues que el abad o otro, alguien superior, pudiese encontrar esa información sabiendo que el que estaba copiando no entendía tampoco mucho qué era lo que estaba transcribiendo a castellano antiguo, a latín, o, traduciendo de, o trasladando del, del Era un copista que sencillamente lo que hacía era copiar muy bien dibujos y eh, eh, glifos o, o letras. Santos dibujitos, que decíamos antes. Y Enrique, ¿estaban en todo el mundo estos grimorios? Porque he visto que algunos eran incluso de, de los pueblos del norte. Estaban, en, todo el, Mira, el, estaban el, en toda Europa. El Galdaproc, Grimoro Islandés, sí. compendio del siglo XVII, es decir, ¿hasta allí los tenían también? Sí, en toda Europa sí, por, se extendían por toda Europa. Cada uno tiene sus particularidades, o sea, no es lo mismo eh, centroeuropeo que norteuropeo, pero sí, estaban extendidos por toda Europa. Fundamentalmente hay que decir que la mayoría, como habéis mencionado, eran sobre todo, eh, en lo que ahora denominaremos Italia y parte oriental de Francia. 232 1 y 32 en las sillas canarias Radio Nacional de España 900 137 137 nuestro teléfono por si queréis intervenir esta noche espera un poquito antes de, una pregunta que nos hacen antes de pasar a otras cosas que tenemos ahí eh, nos pregunta si sabes algo sobre el Codes Gigas más conocido como la Biblia del Diablo conozco algo nos a su próximo libro <risa> seguimos entre este mundo y el otro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 El Necronomicon es un grimorio Un libro mágico Posiblemente ficticio Ideado por el escritor estadounidense H.P. Lovecraft Uno de los maestros de la literatura De terror y ciencia ficción Es mencionado por primera vez En el cuento de Hound El Sabueso del año 1922 Según H.P. Lovecraft el Necronomicon es un libro de saberes arcanos y magia ritual, cuya lectura provoca la locura y la muerte. En él pueden hallarse fórmulas olvidadas que permiten contactar con unas entidades sobrenaturales de un inmenso poder, conocidos como los antiguos. Gracias al libro uno puede despertarlas de su letargo para que se apoderen del mundo que ya una vez fue suyo. Se supone que está dividido en cuatro libros. El Necronomicón es una guía hacia el mundo de los muertos y su sola lectura puede tener graves consecuencias como hacer perder el juicio. Lovecraft nos habló brevemente de él, el Necronomicon o libro de los nombres muertos nadie sabe con certeza si dicha obra existió o es fruto de la imaginación del genial escritor estadounidense tratemos de conocer algo más sobre este extraño y misterioso libro el Necronomicon lo han pedido multitud de veces, entramos en un terreno que a ti te gusta más, Muchísimo. que tú has pisado más. que es el Necronomicon? ¿Es un, un grimorio también? El Necronomicon es un grimorio. Se considera el grimorio ficticio, supuestamente ficticio, más importante que hay. o sea que Tenemos datos de él porque el Oficial habló de él, o ya había algún otro indicio por algún sitio. Eh, si nos si nos queremos remontar, el que hablo de él, desde luego Necronomicon, Al-Azif, su nombre en, en, en árabe, eh, fue Lovecraft. Eh, hay diversas teorías que hablan que Lovecraft, mmm, para que pertreñar esta historia, suponiendo que fuera imaginario, eh, algo que está en debate, que sea imaginario o no, eh, se basó en el, el rey en amarillo de Chambers, por cierto, muy de moda actualmente por la serie True Detective o sea que, que ¿Sí? Dicen, sí, dicen que se basó en ese porque era un libro que hacía perder la razón que te volvía loco relacionado con, con el mal este, El Reino amarillo de Chamber, es una obra teatral pero bueno, eh, eh, dicen que, está, que, que de ahí sacó la inspiración l, eh, Lovecraft Yo en mi libro no no lo relato así, no lo relato así. Yo en mi libro lo he eh, estado 10 años investigando ese asunto. Efectivamente. ¿no? Yo Bajando lo ando por muchas partes del mundo. Por muchísimas partes del mundo, por muchos países y eh, a la conclusión a la que yo llego es que Lovecraft efectivamente mmm, yo la forma la forma en la que Lovecraft entra en contacto sí que la novelo, pero Lovecraft narra el libro porque en su juventud, en su temprana juventud entra en contacto con ese libro mi misterioso. Y entonces él, eh, al entrar en contacto a través de un bibliófilo, eh, luego recrea esa historia y lo incluye en sus cuentos. Dos y treinta y ocho, una y y ocho, nací las Islas eh, Un libro que, según hemos dicho aquí, está, oh, bueno, una obra que está dividida en cuatro libros y que básicamente sirve para invocar a los espíritus y atraerlos hacia ¿Hacia aquí? ¿O también escrito por esos otros señores de, de antes, que quizá estuvieron antes de la llegada de los, de los dioses? Eh, si nos ceñimos a, a lo que yo he investigado y a lo que cuenta lo por favor el libro lo, lo escribe eh, Abdul Ahazred eh, en, en el año 729-730, en el siglo VIII, vamos, eh, en Damasco. Ese saber lo recibe de unas bestias, de unas bestias primigenias espirituales. Eh, emparentadas mmm, con seres de otra galaxia, seguramente, que le transmiten un saber, un conocimiento. Ese conocimiento lo divide en cuatro en cuatro partes. Una parte sería la dedicada a los primigenios, a los seres que existían antes de lo que conocemos. Uh -huh. Luego habla de la muerte, habla de la magia y habla del destino. La parte de la magia la parte que dedica a la magia, que sería el libro tercero, ahí es donde hablamos de sortilegios, eh, de hechizos que permiten revivir a los muertos, controlar las almas, controlar el pensamiento. Eh, la, otro, las otras tres partes se dedican más a hablar de qué había antes de lo que conocemos y, por ejemplo, el libro del destino, qué es lo que sucederá después sí, de lo que conocemos. ¿Se puede incluso adivinar el futuro? Se puede incluso adivinar el futuro, efectivamente, y controlar a distancia una persona. ¿Sí? sí ¿Y en qué estaba escrito? ¿En árabe o en latino? ¿Cómo nos llega? cómo llega ¿En inglés a, a Lovecraft? ¿Cómo le llega? Eh, a Lovecraft le llega en castellano antiguo. O sea, ¿En ¿Castellano antiguo? Es la única copia que se conserva. Esa es la teoría que yo defiendo en el Rumor de los Muertos. O sea, que la última copia que se conserva... Eh, hay tres teorías. Una... Vamos a, vamos a darla por descartada porque si no mi libro no tiene ningún interés. Que sería que todo fue una invención de Lovecraft ¿eh? y que según en algunas cartas y, y por sus círculos eh, eh, inventó una, una historia. Otra teoría dice que mm, es 100% tal y como Lovecraft lo contó. sí ¿eh? donde hay Pero es verdad que en su historia hay unas pequeñas contradicciones. Hay unas pequeñas contradicciones. Y hay otra, que es la que yo defiendo, una, terce una tercera teoría, que es que a lo largo de la historia solamente ha habido un único necromanicón en cada momento. Es decir, cada vez que el libro se traducía, se escribió originalmente en árabe, sí. luego se pasó al griego, luego al latín y luego del latín al castellano antiguo, cada vez que el libro se producía la anterior copia desaparecía, se, desaparecía, se, destruía, a su, se destruía a sí misma. Para que solamente hubiera una única copia en cada momento. Porque es un libro muy poderoso y solo una persona puede tenerlo en cada momento. Ya. El hecho de que lo hubieran eh, traducido al español ¿Significa que subo por España? Sí, efectivamente Eso lo que Graff lo, lo, lo comenta eh, eh, Tanto en sus escritos como en sus cartas eh, Y de hecho en la parte que, que, que casi mejor eh, documentada está Y la más creíble eh, Que circuló por Toledo Y que la única impresión del libro que, que se hizo Fue en el siglo 17 Posiblemente en Toledo Está <risa> El misterio de espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. 2 y 41, 2, 1 y 41 en las Islas Canarias, hablando del no, necronómico. Esos son los datos que tú, bueno, que se, se pueden saber. Pero tú te pusiste en marcha, anduviste por un montón de lugares del mundo, has conocido a gente cuéntame un poco su historia gente que te ha asombrado gente gente que te ha congojado sí y que decían tener el no cronómicón o que andaban detrás de él que decían tenerlo nadie nadie encontró que pero que dijeran haberlo tenido o me he encontrado con millonarios que decían que habían pagado cantidades ingentes por libros que luego habían resultado ser una falsificación que me reconocían que había sido una falsificación y yo les preguntaba pero vale te ha gastado una fortuna en, en esto y, eh, sigues ¿sigues queriendo tener el libro, aunque te haya... Y dice, sí, sí, yo sigo queriendo tener el libro porque tengo la certeza de que existe. De hecho, en mi libro hay un momento que hay un millonario que dice tengo la certeza. Yo, la persona que a mí me lo dijo eh, eh, aquella vez, no me explicó por qué tenía la certeza. Yo en el libro explico, sí que al lector le digo por qué tiene sí. esa certeza. Pero es que a mí me lo dijo con una convicción tal que me puso la mano en el hombro y yo salí de aquella reunión absolutamente convencido también porque lo hizo, lo dijo con una firmeza con una sinceridad yeah, que me a pongo jose ¿Qué, qué, qué motivaciones lleva a esa gente dices que es un tipo de mucho dinero en qué parte del mundo fue si se puede en, decir en el reino unido Reino Unido ese era británico era británico vale qué motivación tenía él para era un alguien que le gustaba mucho el hermetismo el esoterismo el ocultismo o había más a, a, yo si no, revelar los, los, los, motivos los motivos exactos, los motivos concretos. En el libro, el motivo es, sabe que el libro puede resucitar y, y el protagonista en el que está inspirado esta persona que conocí, todo, todos los protagonistas que salen en la novela están basados en personajes reales, pero he variado los nombres de las secta. Lógicamente. ¿no? Claro, y, y las motivaciones, porque había veces que sí las conocía, por ejemplo, una secta vinculada con, con la Iglesia Católica, sabía que era porque pensaba que era un libro que endemoniaba a la gente y por lo tanto un grupo de exorcistas decidió que tenía que conseguir ese libro y destruirlo. Eso es real. Hay una eso, secta. Eso eso eso está basado en, en hechos reales y me, me confesaron que esa eran las motivaciones y que no y que, que no pues, ya no formaban parte, vamos, que no formaban parte del Vaticano, o sea que ya, ¿en yo, qué parte del mundo era eso? En Francia. en Francia. Y yo los ubico también en Francia, yo lo ubico también en Francia. Un grupo una secta cristiana que usa sí. el libro porque pretenden exorcizar a la gente que pueda entrar en contacto con él, ¿no? No, no es que pretendan, es que piensan que ese libro eh, eh, en, al que lo lea ya lo vuelve un ser maligno, lo vuelve un ser maligno un ser endemoniado y por lo tanto empiezan a, est estos me comentaron que habían entrado en contacto con gente endemoniada gente poseída y que lo que tenían en común alguna gente que por, por distintas partes del mundo era que decían haber leído o tenido contacto con el Necronomicon Entonces eh, decidieron que lo que tenían que hacer era destruirlo, encontrar ese libro y destruirlo. Esa era su principal motivación. Por tanto, hay veces que sí que explico la motivación. La del millonario, la, me la reservo porque es una persona relativamente claro. conocida, y, y yo lo que digo es, su mujer ha muerto, la tiene criogenizada en, en Estados Unidos, pero de, decide que va a tardar demasiado tiempo a través de la ciencia en, en recuperarla. Y es la única persona que ha amado en toda su vida. Y entonces, quiere el Necronomicon porque sabe que puede resucitar a los muertos a través de él. ¿Más personajes que hayas descubierto en tu peregrinaje detrás del Necronomicon que andan detrás de él? Pues dos personajes muy curiosos que también están reflejados en el nombre, han cambiado los nombres totalmente, fue en Alemania. Eh, dos do bibliófilos, una, una chica muy joven que decía haber tenido contacto con el Necronomicon y que de hecho decía estar eh, poseída por él y que tenía ciertos poderes malignos y que y, y que necesitaba tener el libro porque si no subía corría peligro. Me impresionó sí. muchísimo eh, esto fue estaba viendo eh, la cabeza. Perdón. Mm. Bueno, o sea, la, la veía, la veía yo La veía cuerda. La yo la veía cuerda, pero es verdad que, que salí muy impresionado de esa reunión por las cosas que me estaba, me estaba diciendo. o sea que Yo tengo que decir que en muchas de las reuniones que he mantenido a lo largo de, de esos 10 años que estuve documentándome, salía no creyéndome absolutamente nada. Pero había gente que, no sé si estaba bien de la cabeza, pero desde luego a mí lo que sí me parecía era sincera. O sea, gente que me parecía sincera. Y luego un bibliófilo... Que llevaba años buscando el, el libro y que estaba absolutamente convencido de ello y que tenía una erudición increíble, que yo también reflejo en la, en la novela, también le he el nombre y todo, pero que, que es un personaje que conocía muchísimos grimorios, o sea, no solamente le interesaba el necronómico, era el que más, pero merecía haber tenido contacto con algunos de los libros que anteriormente hemos eh, mencionado, ¿no? Yeah. Y, Y creía absolutamente su poder de, de esa magia. De la gente que con la que te relacionaste, ¿hay alguien que lo hubiera tenido, que lo hubiera visto? Que, que me dijeran que sí, que, que lo tuvieran en el momento en que yo lo veía, no. Pero que me dijeran que lo hubieran visto y que lo, eh, lo hubieran podido tocar, que lo hubieran podido tocar y hubieran podido ojar sus páginas, sí. Sí que, sí, que hubo varias personas que me dijeron que sí. Eh, la versión que circula o que existe ahora es la española. La versión, la única que existiría, es la española. Es la traducción al castellano antiguo, impresa, trasladada al castellano en el siglo 15 en la Escuela de traductores de Toledo, y impresa por última vez en el siglo XVII. Eh, antes de pasar al otro manuscrito que hay por ahí, ¿tu opinión existe o no existe el, el necronómico? Yo no... Es algo que no me pronuncio... Yo me muevo en la duda, me muevo en la duda, o sea que por lo tanto no me voy a pronunciar al respecto, creo que hay tesis a favor de que existe el Necronomicon y tesis en contra, por lo tanto yeah. creo que es algo mágico y que me reservo mi opinión definitiva, no la tengo todavía formulada al 100% y me la reservo para mí. Pero si hay mucha gente, los has comprobado que anda detrás de Absolutamente. En estos días. Ah, en estos días... Hace eh, años, te refiero. Claro, desde que el, el, que el libro tuvo un, ha tenido una andadura en digital, ahora está en papel, de lo cual estoy muy contento, he recibido muchísimos correos de gente que quería que le ayudase, a, eh, o sea, a partir de la que tuve durante la investigación, a raíz de eso, mucha gente de Estados Unidos, de México, eh, de Alemania, de, de, de muchos países, me escribía para que les ayudase a encontrar el, el libro, cosa... en la que, no, yo sí que no les puedo, no les puedo ayudar. Eh, eh, ¿Te reservas la opinión de decir si existe o si no existe? porque hay tanto interés por él? Porque sí. nosotros lo hemos notado. Hay mucha gente que nos ha dicho hablar del Necronomicon. ¿Por qué suena tanto? Hombre, ¿por ¿Tiene qué, tanto poder? Tanto poder. Estamos hablando de un libro que es capaz de controlar la mente a distancia. Que es capaz de eh, hacer resucitar a los muertos. Que es capaz que te vuelve loco si lo lees. Eso ya es, es algo ya que apasiona, incluso yo creo que muchos personajes no saben, la novela no saben que si lo leen va a cambiar su vida, pero otros sí que lo, lo, lo saben y, y entonces sienten ese, ese temor. Es un libro que además Lovecraft y luego todo el círculo de Lovecraft lo incluye a lo largo de todo el siglo XX en muchos de sus relatos, por tanto es un libro mítico. No me extraña que despierta tanto interés, la verdad nos despierta 2.50, 1.50 en las Islas Canarias Seguimos adelante con más libros malditos Esta noche con nuestro invitado Enrique Lasso Que está detrás de estos sí. libros hace tiempo El manuscrito Voynich Es un libro ilustrado De contenidos desconocidos Fue escrito hace unos 500 años por un autor anónimo... ...en un alfabeto no identificado y en un idioma incomprensible... ...el denominado Boiniches. A lo largo de su existencia comprobada... ...el manuscrito ha sido objeto de intensos estudios... ...por numerosos criptógrafos profesionales y aficionados incluyendo destacados especialistas estadounidenses y británicos de la segunda guerra mundial hasta febrero de 2014 ninguno había conseguido descifrar una sola palabra esta sucesión de fracasos ha convertido el manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica pero a la vez ...ha alimentado la teoría de que el libro... ...no es más que un elaborado engaño... ...una secuencia de símbolos al azar... ...sin sentido alguno. En febrero de 2014... stephen Bucks... ...profesor de la Universidad de Bedfordshire... ...en Reino Unido... ...anunció haber descifrado el manuscrito... ...en forma parcial... El manuscrito Voynich, escrito seguramente en el siglo XIII, concitaba el interés de bibliófilos, historiadores y criptógrafos. Redactado en una rarísima y desconocida tipografía, se atribuía su autoría más probable a Roger Bacon, fraile franciscano adelantado a su tiempo. El Voynich hablaba de seres ancestrales, de especies de vegetales desconocidas, de astronomía muy avanzada para la época y de una serie de fórmulas magistrales que bien utilizadas permitían conocer hechos del futuro. Sigamos los pasos de este misterioso libro. Sí, el Necronomicon era extraño, el manuscrito ya... <coughs> el manuscrito Polonía es fascinante, y este sí que tenemos la certeza de, de que, que existe. existe. ¿no? o sea Antes de que me hables de él, déjame que te cuantas preguntas que si no se me quedan atrás. Eh, dice un oyente que le gustaría que profundizaras un poquito más, creo que se dice así, en el ser o los seres que dieron el conocimiento a lo de Kraft acerca del Necronomicon. Yo, mi teoría, es que son seres primigenios emparentados con sed y Anubis. Eso es mm, la teoría que yo defiendo en el, en el libro. Eh, eh, cuando se va al desierto de Ruvalcali a Duralharred, pasa allí diez años, mm, y unas bestias, eh, con la presencia de, de sed y Anubis, son las que le transmiten ese saber que a su vez les viene de unos seres primigenios de otra galaxia eh, Preguntan también si el padre de Lovecraft pertenecía a la masonería egipcia si sabes algo de ello Posiblemente vale, Preguntan también que si sabes algo de Miguel Molino si su guía espiritual, que era español que fue condenado por la Inquisición si nos puedes contar algo sobre el Malus Maleficar el libro de San Cipriano tendremos quizás eso que dejarlo para, para otro momento hablemos del... ¿Sí, no. Si sí, el Malum Maleficarum forma parte de para otro para otro, ¿Para libro, otro libro que están que... trabajando, sí. ¿Sí? Ya, ya han mencionado el Codex Gigas y el Malum Maleficarum, ya son dos ya han mencionado dos de aquí tenemos a... aquí tenemos poder, ¿sabes? Eh, sí, porque estás hablando de libros y bueno, y los oyentes se nota que que tienen una gran cultura sobre estos temas da gusto, eh, de poderes Miguel. también y son inteligentes. el manuscrito Voynich. Dicen que este este dices que sí, realmente existe. Eh, sabemos que está en una biblioteca, está ahí. En la Universidad de Yale, la biblioteca Beinecke eh, de la Universidad de Yale, que de, que sale en el en, en el rumor de los muertos y es un libro que hasta la fecha nadie ha podido descifrar. En la novela, esto sí que me es inventa, sí ha inventado, hay, hay un personaje que es el director de restauración de esta biblioteca de la Universidad de Yale, que él se sí ha conseguido descifrarlo. Pero esto tengo que decir que aunque estaba solo un personaje real, él no había conseguido vale. descifrar. Tenemos un informe también de nuestros compañeros, que no sé si lo vamos a... ¿Te quedas un ratito más después? ¿Diez minutitos? Yo estoy aquí encantado, Miguel, contigo. <risa> eh, llega Miguel Pedrero, que tiene también... Eh, estaba anunciando por ahí que tiene las pruebas absolutas de que existieron otras civilizaciones, queremos entrar dentro del Banco de España en la caja fuerte esa que tiene o sea, que no os lo perdáis esta noche. 900, 137, 137. Entonces, investigación está del manuscrito. ¿Cuántas páginas tiene? ¿Quién lo escribió? ¿Cómo está hecho? ¿De dónde surge? El, eh, eh, del del bohynit, afortunadamente, cualquiera que se ponga a investigarlo puede tener muchísimo, porque desde hace unos años está absolutamente digitalizado y se puede ¿Sí? acceder... Sí, por suerte, ya digo, está digitalizado, la Universidad de Yale hizo eso. Además, hay un proyecto europeo de... De, de traducción, de a ver si alguien consigue el proyecto EVMT eh, proyecto europeo de, de traducción o, o, o de codificación del boinich, de este idioma que, que como bien has dicho, eh, boinichés eh, eh, que, está con, que nadie entiende que nadie entiende, pero que Eh, eh, eh, yo creo que es absolutamente eh, eh, un lenguaje codificado desde luego, es, es un lenguaje codificado compuesto por 30 glifos diferentes, o sea 30 letras, vamos a decir, eh, dibujos distintos. Pero es que se ha demostrado ya varios científicos ya han demostrado que está escrito, dijéramos, por una mano de forma fluida sin pararse eh, se corresponde todos los 170 glifos las más de 200 páginas que hay eh, de, de este libro eh, se corresponden con un lenguaje eh, normal o sea que no hemos sido capaces lo que no hemos sido capaces es de decodificarlo se han utilizado el código César, que era muy muy primitivo, el, cifr el cifrado BNJ, eh, la rejilla de Cardano y actualmente ya los modernos sistemas de cifrado que, que conocemos a través de computadoras. Y todavía no hemos sido capaces de descifrarlo eh, en la actualidad, pero... Hay muchísimos científicos, y de hecho hay documentales eh, hechos por Canal Historia, por Nacional Geografía, donde varios expertos ratifican que eso es un lenguaje que corresponde con un lenguaje y que está escrito eh, por una mano, de una forma fluida, sin pensar, sin detenerse. Por lo tanto, como si uno estuviera escribiendo, nosotros estuviéramos escribiendo en nuestro castellano materno. Yeah. Eh, Manoscrito, escrito a mano. Efectivamente, sí, sí fueron por... los manuscritos que estaba, no, pero quiero decir, de tonta por mi pared. Eh, los dibujitos también, todo hecho así, con mucho, con ese cuidado con el que se tenía antes. Con, con un temas. cuidado extraordinario y eso nos permite, nos permite dividir el, el, el manuscrito Voynich, que por cierto hay que decir que se llama manuscrito Voynich porque Wilfried Voynich fue quien lo, quien lo, lo encontró es que en encontró. 1912, lo compró en Italia, en Villamont. Mondragone eh, en un lote, en un lote de, de, de códices que habían pertenecido a, a Kirchner, a un sabio del siglo 17. Bueno, pues eh, eh, me he perdido ahora lo compró, hablaba se de... ah, Sí, sí. Eh, porque se llamaba Boinic, eh, sí. El, el manucito eh, porque pertenecía a a Boynich. Estos dibujos eh, nos permiten dividirlo en cinco partes. Una dedicada a la botánica, otra a la astronomía, otra a la biología, otra a la cosmología y otra a la farmacia. Gracias a los dibujos hemos podido saber a qué se dedica cada una de las partes del manuscrito. Luego nos explicas algo más, ¿vale? que tenemos que hacer una pausa llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para darnos toda la actualidad de las tres las dos en las Islas Canarias y enseguida regresamos este señor que está aquí apasionado de esos libros del rumor de los muertos nos seguirá hablando un poco de ese manuscrito Voynich viene Miguel Pedrero dándonos pruebas de que existieron otras civilizaciones antes de la Egipcia y además entraremos a Y si nos acompañáis dentro de las cámaras subterráneas que dicen que hay debajo del Banco de España, todo una sorpresa. Esto Radio Nacional, estás en el espacio en blanco, no te vayas, tenemos todavía mucho que contaros, 900-137-137 en nuestro teléfono. El en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, y 6 en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. Esta es la segunda hora del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Los saludos para todos los que estáis por ahí conectados. Por ejemplo, para Chema y Estefanía que nos escuchan desde Pulao, Pinang, en Malasia. Y a toda la gente que a través de la radio online estáis fuera de, nuestros, de nuestras fronteras. Saludos, como decimos, desde España. Muchos temas, algunos temas nos esperan todavía en esta segunda hora, nos iremos al interior del Banco de España y Miguel Pedrero con sorpresas ahí dentro, y Miguel Pedrero nos traerá algunos datos de civilizaciones anteriores, pero antes estamos con nuestro primer invitado Enrique Lasso, escuchando el rumor de los muertos y una información, algo más, sobre ese extraño manuscrito del cual estamos hablando. Uno de los baúles que Voynich pudo revisar procedía del legado de uno de los eruditos más célebres del siglo 17 Atanasius Kirchner entre otros manuscritos el baúl contenía un libro singular Atanasius Voynich adquirió el manuscrito e intentó descifrarlo durante el resto de su vida. Falleció sin aproximarse siquiera a la solución. Tras la muerte de Voynich, el volumen acabó en Yale, en la biblioteca Weinecke de libros raros y manuscritos. Esta biblioteca alberga una valiosa colección de joyas bibliográficas, pero seguramente ninguna es tan famosa como el manuscrito Voynich. René Zanbergen, uno de los mayores expertos en el manuscrito Voynich, lleva años trabajando en él. Buenas tardes Buenas tardes Vengo a ver el manuscrito Voynich ¿Tiene autorización? Sí Cuando vi por primera vez una ilustración del manuscrito Voynich tuve la sensación de que podría descifrarlo de que podría leerlo Pero estaba equivocado no pude descifrarlo igual que le había pasado a muchos otros antes que a mí el valioso manuscrito se conserva en un lugar seguro de la biblioteca Weinecke. ¿Tú lo has visto, Enrique, el, el, el manuscrito? El... Lo he visto, pero no he podido tocarlo. Lo he visto a través de cristal. No he tenido esa suerte. ha habido Hay muchos investigadores que están detrás de tratar de traducir. Sí, de tratar de desvelar de qué es lo que nos quiere decir ese extraño lenguaje que, como digo, se corresponde con un alfabeto como, como el nuestro y, y que está redactado de una forma fluida, como escribiríamos eh, cualquiera de, de nosotros. No solamente quieren saber qué es lo que dice, sino incluso quién fue el que lo escribió. Hay, hay dos candidatos eh, más importantes, habéis mencionado uno de ellos, Roger Bacon, otro gran sabio de la Corte de Isabel I, John Dee es otro gran candidato a él. Lo que sucede es que... ...Miguel, las pruebas que se le han hecho... ...con el carbono 14... ...descartarían a ambos... ¿Sí? ...se han hecho sí. pruebas con el carbono 14... ...se le han hecho las pruebas con el carbono 14... ...que todos sabemos que tienen un rango... ...de fiabilidad... ...bueno, que pueden, pueden eh, fallar... ...que lo ubicarían... ...se han hecho en los pigmentos especialmente... ¿no? Y, ...y lo datan entre... ...1403 y... ...1440... ...con lo cual descartaría tanto a Roger Bacon como a, a John Dee eh, esto desconcertó mucho a todos los investigadores que hasta la fecha habían tratado de saber quién era el sabio porque tuvo que ser un sabio por lo solo por los dibujos ya se nota y por algunos juegos que hay a lo largo del de libro eh, eh, juegos de imágenes que a lo largo del libro ya se sabe que eso tuvo que hacerlo alguien con unos conocimientos realmente profundos 1400 el año <risa> y me decías que Gracias a los dibujos habían hecho una, una, una categoría de diferentes temas, ¿no? Yo aquí tenía vegetales, especies vegetales desconocidas, astronomía, fórmulas magistrales, eh, seres ancestrales también... Efectivamente, las cinco categorías, una es botánica, es muy evidente porque hay muchísimos dibujos de, de, de plantas, otra de astronomía, se ven eh, muchas figuras celestiales y tal, eh, donde se puede, se puede identificar incluso, pues, con, con, con, antes se veía mucho mejor el cielo, se puede identificar eh, perfectamente distintas estrellas y planetas, otra dedicada a biología, donde eh, se ven animales, y las dos últimas son las partes más interesantes. Eh, una está dedicada a la, a la cosmología eh, y su relación posiblemente con el futuro, el no. por eso se considera un grimorio, porque toda esa parte se considera que se pueden hacer sortilegios y adivinaciones. Y la última, a la farmacia, farmacopea, eh, se intuye que hay una serie de fórmulas para ser preparados. ¿Cuáles son? El objeto de esos preparados no lo sabemos, a día de hoy no lo sabemos. Y me decías casi para terminar, Enrique, que es curioso porque cuando coges las páginas, los dibujos, es como si esos dibujos tomaran vida y se movieran como cuando pasas, eh, coges un libro que hay figuras y pasas así rápidamente las páginas y esas figuras se van moviendo. Eh, esto ¿Se esto... mueven? se mueven. Esto, esto es algo que se descubrió hace muy poco tiempo, gracias a la digitalización, y se vio que en determinadas partes del libro si pasamos determinados dibujos que están en, en páginas sucesivas de forma rápida, como cuando éramos pequeños hacemos un dibujito sí. y hacemos que alguien se moviese, los pasas y se ve determinadas figuras femeninas, en otras ocasiones estrellas, en otras ocasiones, eh, eh, ocasiones una especie de sirenas que están como en una balsa, hacen movimientos. No se sabe ¿Qué significa eso? ¿Por qué el que creó el el Voynich hizo eh, esas figuras en movimiento ni qué es lo que nos quieren eh, transmitir? Es curioso que el siglo 21 que tenemos descifrado hasta yo qué sé, unos, unos sistemas de ordenador increíbles, no podamos y se conocen multitud de, de lenguas de, de todos los planetas, de, perdón, de todo el planeta, sí. no podamos identificar o traducir ese manuscrito, ¿no? Es curioso. Es curioso, a mí hay una parte de eso que, que casi me gusta que esté así. Me parece, me parece maravilloso que en este momento en que nos creemos tan poderosos y que todo está a nuestro alcance de la mano, todavía libros que fueron escritos siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, todavía seamos incapaces de acceder a ese conocimiento y, sea, y, y, y nos veamos incapacitados con nuestros ordenadores tan potentes de descifrar esos códigos que crearon gentes que consideramos tan atrasadas. Quizá a lo mejor sabían mucho más de lo que creemos nosotros. A lo mejor es una prueba de la existencia de otras civilizaciones. Seguramente. Seguramente. Nos quedaremos con eso. ¿Se puede ver en Internet? Si pinchas, ves y si se puede sacar ahí... Sí, sí. Ahí. ahora mismo no, no recuerdo, pero cualquiera que lo busque, sobre todo si lo busca en inglés, puede ver todas las páginas. Está ya todo escaneado. Sí, Son 300, todas las páginas. 30, casi 330 páginas. Es un libro pequeñito, el formato es, es, es pequeñito. Y, y cualquiera puede acceder a él. Y cualquiera, esto es lo más interesante, hay un, uh, puede acceder al proyecto para tratar de, de, de, de traducirlo. Hay distintas organizaciones que incluso premian económicamente si alguien <ríe> tiene... <ríe> Eh, eh, la certeza de, de, de ser capaz de, de, de dar con su contenido buscando en internet, sobre todo en inglés sí. manuscrito boinich y lo puedes ver y lo pueden ver todo, o sea que es, es, es real existe y, y, y, y tiene toda la magia de que todavía no sabemos no hemos logrado esperarlo Enrique Lazo fue nuestro primer invitado Con este rumor, ¿cómo se llama? El rumor de los muertos. El rumor de los muertos. ¿Forma de contacto contigo? Pues la forma más sencilla a través de mi cuenta de Twitter, arroba Enrique Lasso. Ah, sí? así, así, yo, yo tengo un contacto muy directo con los, con los lectores y ¿contestas a todos Twitter y esas cosas? Eh, salvo algunos días, pues por ejemplo seguro que esta noche voy a tener no, la bien. cuenta de Twitter un poco saturada siempre trato de contestar a todo el mundo hay días que me cuesta más, pero pero lo pueden decir la gente que, que me sigue, que casi siempre vamos eh, tanto más o menos, pero con, trato de contestar a todo el mundo. Ha sí, sido un placer que hayas con nosotros eh, espero que sigas escuchando el Espacio en Blanco después de tu paso por aquí eh, de todo un boom, un escritor español que ha estado durante un, un año el número uno en listas de, iba a decir el nombre, en listas de esos sitios y, donde se compran libros. Libros digitales. Y acaba de, de editar su libro en papel. Un placer, espero verte, mucho éxito, que sigas escribiendo, sobre todo con ese trasfondo de investigación de cosas auténticas y reales. Muchísimas gracias. Y ten cuidado con los libros prohibidos, que ya sabes que a veces vuelven locos a la gente. Llevaré mucho cuidado, sí Porque yo sí, yo sí les tengo mucho respeto claro, Muchas gracias Miguel y, y, y muchas gracias por, por Darme la oportunidad de estar aquí eh, Y de poder compartir Toda esta experiencia con, contigo y con, y con todos los oyentes del programa Entre los que me cuento Ha sido un placer gracias Y mientras llega nuestro compañero Miguel Pedrero que está por ahí Os invitamos a ir al Banco de España A disfrutar Esta noche queremos proponeros un viaje diferente. El mundo de la conspiración está lleno de historias fascinantes y todos hemos disfrutado en Espacio en Blanco descubriéndolas. Pero ¿y si saliéramos del estudio? Afortunadamente la radio nos permite eso y mucho más gracias al sonido y es lo que vamos a hacer a continuación. Los que conozcáis Madrid en mayor o menor medida Podréis visualizar nuestro destino de esta noche Se trata de la Plaza de Cibeles Un entorno arquitectónicamente privilegiado Y también lleno de secretos De hecho, pocos saben Que la famosa diosa romana Que es arrastrada en su carro por dos leones Es en sí una llave La custodia de uno de los mayores tesoros del mundo La guardiana De la cámara acorazada Más sofisticada e impenetrable ...de nuestro país y que nunca ha sido asaltada. Una trampa mortal al fin y al cabo. Vamos a descender al subsuelo de la capital... ...para conocer metro a metro... ...las profundidades del Banco de España. Y para ello tenemos que empezar en este punto... ...en la gran plaza interna que conecta... ...los dos edificios que componen el Banco de España. Por un lado el de 1891... Y frente a él, la ampliación de 1936. Una zona abierta de 900 metros cuadrados de superficie en la que encontramos el acceso a las entrañas de esta instalación. Desde aquí deberemos descender 48 metros en varios niveles. Y superando, claro está, medidas de seguridad diseñadas para terminar con la vida de cualquier intruso no deseado en segundos. Lejos de todo romanticismo, estamos descendiendo un tramo de escaleras de lo más normal. Es la primera parte de nuestro recorrido. A partir de este sector encontraremos varios sótanos, en los que también tendremos que bajar, y en los que diversas puertas acorazadas nos cortarán el paso. Estamos frente a una de esas puertas. Se trata de inmensas moles de entre 8 y 16 toneladas, que fueron instaladas en 1932, cuando tiene lugar la construcción de todo este entramado de galerías. Hay que imaginar el esfuerzo logístico que debió suponer bajar hasta aquí cada una de esas puertas, sobre todo con las herramientas de hace más de 80 años y además en un ambiente prebélico. Fueron construidas en Estados Unidos, en Pensilvania, y están fabricadas en acero, pero como curiosidad, y dada la antigüedad de estos accesos, el metal no es inoxidable lo que obliga a los responsables del Banco de España a cubrir estas puertas con una capa de vaselina varias veces al año para evitar su deterioro. Sin embargo, su edad no debe engañarnos, ya que su precisión es tal que cualquier obstáculo, cualquier partícula, una mota de polvo, un cuerpo extraño, que se interpusiera en su marco, impediría que se cerraran correctamente, por lo que para que se active el sistema de seguridad necesario para mantener todo esto protegido, deben encajar al milímetro son necesarias dos llaves y dos contraseñas para abrir cada una de las puertas que nos vamos a encontrar en todo este camino así como para hacer funcionar los ascensores a los que estamos llegando ya además para desbloquear cualquiera de ellas todas las anteriores tienen que estar perfectamente cerradas así que daos cuenta de que en todo momento estamos avanzando pero en realidad estamos encerrados aquí abajo llegamos al ascensor en el que vamos a descender y estamos subidos en él 36 metros más por encima de nuestras cabezas están ahora mismo y casi casi los podemos oír dos arroyos subterráneos que recorren toda esta zona el de las Pascualas, que baja por el Paseo de la Castellana y bajo él, no hay mucha gente que lo sepa, pero a muy pocos metros sobre nosotros se encuentra canalizado el Arroyo de Oropesa, que desciende por la calle Alcalá y que es el responsable de alimentar la fuente de Cibeles. Este es precisamente el mayor sistema de seguridad del que dispone toda esta red en la que nos encontramos. Y es que en caso de detectar alguna presencia inesperada, Todo el torrente de agua que circula por ahí arriba inundaría cada uno de estos pasillos y cada cámara en cuestión de segundos. La muerte, en caso de intrusión, está asegurada. Por suerte, nuestro viaje radiofónico nos permite explorar todos estos lugares sin ningún peligro. Estamos ya alcanzando un pequeño puente de no más de 2 metros de longitud que pasa por encima de un foso y que va a morir a una puerta más igual que las anteriores accedemos y estamos dentro en este último distribuidor donde estamos ahora podemos ver ya las puertas de las distintas cámaras que guardan ...hasta un tercio de todo el oro del que dispone nuestro país. El resto se encuentra en el extranjero... ...por motivos de seguridad, lógicamente... ...entre Estados Unidos y Londres. Pero aquí, en este lugar, además de la Cámara del Oro... ...existe un compartimento que pertenece al Ministerio de Economía... ...otro para el Ministerio de Justicia... ...y uno más perteneciente al Defensor del Pueblo. Os diré como curiosidad, que llama mucho la atención... ...que las paredes de toda esta zona están cubiertas de espejos... Me cuentan que esto se dispuso así para evitar ángulos muertos de tal forma que nadie pudiera ocultarse en uno de los rincones y que, y que si yo ahora asomo la cabeza por cualquiera de estos escondrijos, es bastante sencillo observar toda la estancia. Dependiendo del momento histórico, en la Cámara del Oro se almacena una media de 281 toneladas de este material ...en lingotes de doce kilos y medio... ...además en una cámara justo a nuestro lado... ...se atesora la mayor conexión de monedas del país... ...con más de medio millón de piezas... ...de distintas antigüedades... ...y de un valor incalculable... ...muchos no saben que por estos pasillos... ...hasta hace apenas tres décadas... ...transitaban a diario dos guardias civiles... ...las veinticuatro horas del día... ...que vivían con sus familias aquí abajo... De hecho, a muy pocos metros de donde nos encontramos, aún hoy se conservan las estancias perfectamente acondicionadas en las que estas personas desarrollaban su vida cotidiana. Un auténtico búnker que de hecho ni se inmutó cuando las bombas de la guerra civil explotaban en el exterior. Sus paredes están fabricadas con varios metros de hormigón armado y acero fundido y se ha mantenido inalterado durante casi casi un siglo pero vamos a ir ascendiendo la superficie porque esto ya empieza a ser algo agobiante como veis en los rincones más insospechados de nuestras ciudades se esconden historias fascinantes, casi propias de película estamos seguros de que no volveréis a mirar a esta diosa Cibeles con los mismos ojos a partir de ahora si tenéis la oportunidad de transitar por este emblemático rincón de Madrid ya sabéis que debajo del asfalto debajo de los túneles de metro de los respiraderos de los aparcamientos los sótanos incluso del propio alcantarillado descansa uno de los secretos mejor guardados de nuestro país la mortal cámara acorazada del Banco de España justo en el momento en que la noche se llena de oscuridad Radio Nacional abrimos para ti. El espacio en blanco. de qué a eso? 4 en la madrugada del sábado al domingo, una hora antes en Canarias. Les mostraremos que los vampiros están mucho más espacio. Esta otra historia junta con Miguel Blanco que ha definido nuestro mundo. En Radio Nacional, La radio se llena de misterios. este parque de dinosaurios de Mislen Chile en Bitros Polonia un saludo para todos los oyentes y el equipo que forma Espacio Blanco de Paco un saludo grande hasta luego Tres y veintiséis, dos y veintiséis en las islas canarias y cuando suenan estas sintonías que llega nuestro compañero Miguel Pedrero. Y esos serán los sonidos de nuestros oyentes que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Buenas noches, don Miguel, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, encantado. ¿Y cómo se dice, en casa del...? de Guerrero Cuchillo de Palo, Cuchillo de Palo. Miguel Pedrero, nuestro compañero, sí. ha editado su último libro hace cuánto tiempo oh. así están todas las emisoras menos en esta <risa> llevo tres semanas, tres semanas de promoción tres semanas de promociones nuestro compañero y no habíamos hablado del libro todavía para que vean que aquí no, somos, no nos gusta hacer publicidad pero Ramón de Gracia sí. entre otros muchos oyentes nos ha dicho ¿por qué no aprovecháis y habláis de algunos de los capítulos del libro Conocimiento Prohibido que ha escrito Miguel Pedrero con subtítulo No quieren que sepas la verdad ¿Hay alguien que no quiere que sepamos la verdad, Miguel? Pues muchísima gente. Este es un, un libro de, de ciencia, ¿no? Ah, sí, ¿no? Es estos temas misteriosos. Sí, claro que es estos temas ah. misteriosos, pero muy relacionados con, con la ciencia. Es un libro sobre historia, sobre arqueología, sobre física, sobre biología, en, en el que plantea una serie de hallazgos científicos en estos campos del conocimiento que tiran abajo muchos de los dogmas sobre los que se asienta la ciencia ortodoxa o el, o el academicismo ortodoxo o el pensamiento políticamente correcto dominante actualmente, ¿no? Fíjate que, que normalmente una de las cosas que, que suelen argumentar ¿no? determinadas personas, escépticos o negadores, es que no hay pruebas científicas de ciertas cosas, de la sí. existencia del fenómeno ovni, de la existencia de vida después de la vida, de la posibilidad de que nuestro ADN sea artificial, quizás de origen extraterrestre, de que nos hayan visitado seres de otros planetas en la antigüedad de que sobre la faz de la Tierra existieron otras humanidades que es de lo que vamos a hablar esta noche y sin embargo hay muchísimas evidencias y pruebas desde el punto de vista científico que apuntan precisamente a estas posibilidades trascendentes ¿Cuál es el problema? Bueno, que tiran abajo el dogma fundamental sobre el que se asienta el academicismo ortodoxo dominante ¿Cuál? El materialismo es decir, cualquier investigación científica que vaya en la línea de demostrar o de averiguar, o por lo menos de intentar averiguar si la conciencia es independiente, de, independiente del cuerpo físico, tiene que pasar una serie de barreras mucho más eh, complejas y complicadas que cualquier otra investigación científica. ¿Por qué? Porque es una trascendencia tremenda. Si en algún momento una, una investigación científica un estudio, un ensayo demuestra que la conciencia es independiente del cuerpo físico, agárrate. Yeah. Y las hay. Hay múltiples evidencias, hay múltiples estudios que apuntan a esa posibilidad. Pero eso tiraría abajo uno de los grandes dogmas, yeah. el materialismo, ¿no? que que no existe nada más, que lo que vemos es el mundo material que nos rodea. Conocimiento prohibido, no quieren que sepas la verdad. La última obra de nuestro compañero Miguel Pedrero. Eh, Tienes muchos fans, Miguel. Eh, que Hay mucha gente que quiere que estés muchas veces con nosotros, pero bueno, el tiempo es así. ¿Vas a presentar el libro en algún sitio? Sí, vamos a ¿Ves? hacer una, una charla, eh, conferencia, una conferencia-presentación de del libro el próximo jueves, el jueves 23 de octubre a las 7 y media de la tarde, en la casa, la casa de Cantabria, aquí en Madrid, que está en la calle Pío Baroja 10, es metro Ibiza, y por supuesto la entrada es libre y, claro. y gratuita. Si queréis conocer a Miguel Pedrero, si queréis conocer eh, estas teorías, cada día más extendidas, para algunos conspiranoicas, pero cada día con más visos de realidad, eh, jueves... Jueves 23 de octubre a las 7 y media en la Casa de Cantabria de Madrid, en la calle Pío Baroja. Ya sabemos con preguntas dices si Miguel va a hablar sobre ciudades ciclópeas. Sí, algo hablaremos. Vale, empieza por donde quieras, pero voy a que no te dejo tiempo. <risa> bueno, mal que esta noche no hablamos de hombres. <risa> bueno, ya, ya hablaremos, ya hablaremos que tengo un, un buen cargamento esperando. Sí. <risa> Mira, esto tiene mucho que ver con, con uno de los capítulos, con uno de los capítulos del libro y con lo Y lo que yo pretendo, con conocimiento prohibido, ¿no? Todos hemos estudiado en el colegio que las primeras civilizaciones de la historia fueron la Egipcia y la Sumeria hace aproximadamente unos 5.000 años atrás. Mm. Pues no. ¿No? No. Hay abundantes pruebas, eh, evidencias incluso arqueológicas, de que esto no, no, no es así y de que existieron civilizaciones incluso tan avanzadas como la Sumeria o la Egipcia miles de años antes incluso incluso en plena época glacial imagínate estoy la semana que viene seguramente tenemos en exclusiva a uno de los guardianes de los cráneos de cristal esas calaveras de cristal y él decía algo parecido, decía que esos cráneos son la prueba de que ha habido civilizaciones que tienen 50.000, 70.000 años es algo de locos para los historiadores ortodoxos decir eso ¿qué pruebas hay? Bueno, es que en realidad no sabemos demasiado sobre, sobre nuestro pasado. No sabemos casi lo que ha pasado hace 200 años. ¿Qué podemos saber lo que ha pasado en plena época glacial? Es decir, hace unos aproximadamente unos 10.000 años es el fin de la última glaciación que, que se supone que duró unos 100.000 años. Pues hace 10.000 años acaba esa época, esa época glacial y según la, la arqueología o la antropología más ortodoxa pues hace 10.000 años, hace 8.000 años los seres humanos pues éramos nómadas nos agrupábamos en tribus y éramos unos seres bastante primitivos ¿no? pero a la vista de las evidencias parece que las cosas no, no, no son así mira, si nos vamos simplemente a la cuestión de las tradiciones ¿no? en diferentes culturas en distintas partes del mundo hay una tradición que se refiere a una edad de oro ¿no? a una época gloriosa donde había una serie de civilizaciones eh, muy avanzadas y que acabaron desapareciendo por un gran cataclismo, fundamentalmente por un, por un diluvio. Luego también... En eso coincide muchas de ellas, ¿verdad? Muchísimas, igual que coinciden muchísimas de ellas en que en un momento determinado aparecieron unos héroes o unos dioses civilizadores, ¿no? que fueron los que civilizaron a diferentes culturas, incluso... En, les enseñaron a realizar actividades como la agricultura la domesticación de animales que es el principio de la civilización en un momento determinado sobre todo a determinadas zonas costeras llegan unos héroes unos hombres con unos conocimientos superiores que instruyen a los habitantes de, de, de esas tierras por no hablar de la existencia de monumentos megalíticos y petroglifos que se encuentran en diferentes lugares del planeta Asia, América, Europa, cuando se supone que en esa época no existía ningún tipo de contacto transoceánico, sin embargo, ahí están las pruebas, y no hablemos de los geoglifos, esas enormes figuras que simplemente que son visibles desde, desde el aire y que también se encuentran en América, en Europa, en Asia, y que ya no es noticia que cada semana o cada dos semanas se descubran nuevos geoglifos en diferentes partes del mundo. La última hace cuestión de un par de semanas, fíjate, en el norte de Kazajistán. ¿eh? 50 geoglifos enormes entre 80 y 400 metros de longitud que muestran diferentes figuras, anillos, cruces, incluso una... Como, la, como las líneas de Nazca, te refieres. Exactamente, <coughs> igual que las líneas de Nazca, pero hay muchísimas, muchísimas, desde la Amazonia brasileña, Europa, Asia, muchísimas. Y concretamente este, este hallazgo en Kazajistán se hizo a través de, de Google Earth, fíjate, qué curioso, ¿no? Hasta allí viajaron los arqueólogos, a pie de campo localizaron estos enormes geoglifos pero se cree que hay cientos de ellos más hace muchos, muchos años estando en el desierto de Gobi alguien que nos acompañaba dijo que posiblemente había eh, líneas parecidas a las de Nazca en Mongolia las hay ya y tú lo sabes bien más cosas, cuéntame espera, tenemos que hacer una pausa sí. 334, 234, las Islas Canarias nómadas Dicen lo, la gente que viaja a Hispán y los hispaníes que Hispán es la mitad del mundo. Al ver a Hispán, como si hubieras visitado la mitad del mundo. Uno de los rincones más especiales de Oriente. Nómadas, con Álvaro Soto. Irán apelará a todos tus sentidos. Tenemos una comida que se llama jorosh de mas. Es guiso con yogur. Los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional. La, la buena radio aquí en Radio Nacional de España, por si queréis viajar también, como hacemos o tratamos de hacer nosotros aquí con imaginación. Más lugares o más... Bueno, hasta ahora quizás algunos eh, escépticos que nos están escuchando pueden decir, vale, hablamos de... No, estamos con lo mismo. Estamos con lo mismo, vale. Tradiciones, sí, bueno, alguna serie de evidencias arqueológicas, lo de los los geoglifos, los petroglifos y los monumentos megalíticos, que no se puede explicar, de hecho hay una teoría... Y no se puede además atar con el carbono 14, puede, tú dices que son 70.000 años, pero puede haber hecho hace claro, mil. Claro, de hecho por ahí circuló una teoría en su momento y es que los petroglifos, eh, bueno la, las eh, los dibujos exactamente iguales de petroglifos en, en diferentes continentes se podría explicar en base a la ingesta de sustancias alucinógenas ¿no? ah, que los chamanes tenían las mismas visiones y, y por eso pues, coinciden... en diferentes partes del mundo porque estaban colocados con eh, antiógenos claro, y por eso por eso plasmaban los mismos dibujos en la piedra con, mm. con, esos, con esos petroglifos, pero bueno, es una teoría un poco traída por los pelos, decir que los escépticos nos pueden decir, bueno, pruebas circunstanciales ¿no? pues vamos a la arqueología Pura y dura, y a los hallazgos absolutamente eh, claros y, y diáfanos, ¿no? Nos vamos a Turquía, Goblek y Tepe. ¿Mm? Es un complejo arqueológico hallado en el año 1994. Hace no, dos días. Hace dos días, no hace tanto. ¿Sabes en, en qué época está datado? No. Hace unos 12.000 años. Gobleck y hace unos 12.000 años, es decir, 2.000 años antes del fin de la última glaciación. ¿Mm? Y estamos hablando, muy probablemente, de un enorme centro ceremonial. ¿Vivían hasta 100.000 personas, según nos dicen? Bueno, en el caso de, de Gobleck y Tepi es un centro ceremonial, ¿Mm? pero se supone se supone que si ese era el gran centro religioso, obviamente tenían que existir o tienen que existir una serie de asentamientos a su alrededor, es decir, se ha localizado parte... ...de lo que es un asentamiento... ...muy probablemente absolutamente enorme... ...de una civilización totalmente desconocida... ...hasta el momento lo que se ha desenterrado... ...son cuatro estructuras ovaladas... ...de entre 10 y 30 metros de diámetro... Eh, bueno, ...formadas por paredes de piedra... ¿no? ...en el centro destacan dos pilares... ...en forma de T... ...los estudios geofísicos realizados sobre el terreno... ...han localizado 16 estructuras más... ...y lo que es más interesante también hay una serie de figuras esculpidas en relieve, figuras de brazos, de manos, en posición de plegaria. Es decir, que se supone que eso es un enorme centro ceremonial. Los arqueólogos han llegado a la conclusión de que los responsables de, de su construcción pertenecían a una civilización muy avanzada. Pero, vamos, prácticamente nada que envidiar a la Egipcia y a la Sumeria sólo sí, que ¿no? 7.000 años antes estamos hablando de unos restos arqueológicos que muestran la existencia de una civilización avanzada 7.000 an años antes de que naciera la Egipcia y la Sumeria no ella en Turquía hay más datos hay más hechos categóricos que prueben que han existido otras civilizaciones Miguel Sí no salimos de Turquía Catalhoyuk 40 kilómetros al suroeste de la provincia de Konya ¿no? También se han descubierto se han descubierto una serie de asentamientos humanos en este caso de hace unos 10, unos 10.000 años ¿no? Es más en Catalhoyuk Vivían alrededor de 100 de 10.000 personas, en una, época, en una época en la que se supone que todos éramos nómadas, ¿no? Además tenían un método de construcción muy curioso. Construían una ciudad sobre la anterior, con lo cual hasta el momento se han descubierto 12 ciudades superpuestas. Otra cuestión absolutamente... ¿Ciudades subterráneas o...? Una sobre otra, una sobre otra, 12 capas, 12 ciudades, ¿no? Pero lo más sorprendente, no se han encontrado restos de basura, con lo cual, bueno, eh, tenían... Eran muy limpios. Sí, tenían un, un sistema... Sí, sí, claro. Y, y esto esto es un rasgo fundamental de, de la existencia de una civilización, que tenían unas técnicas de, de higiene, de deshacerse de las basuras, que nada que envidiar a otras grandes civilizaciones. Las paredes están repletas de una serie de pinturas decorativas, ¿no?, es más, son las pinturas más antiguas sobre edificaciones de las que se tienen conocimiento en pleno neolítico. Y es más, una de esas pinturas es un mapa. Un ¿Sí? mapa de hace 10.000 años. O sea, es que hay que hacerse una idea de lo que estamos hablando. Egip Egipto y Sumeria son de hace 5.000 años. Y resulta que en Turquía, 5.000 años antes, es decir, hace 10.000 años pues hay una serie de edificaciones absolutamente increíbles, una serie de pinturas y una de ellas es un mapa, ¿no? Además también hay han encontrado numerosas figuras, ¿no? Y además, algunas de esas figuras, fíjate, representan a mujeres con grandes vientres y, y pechos abultados, ¿no? Los arqueólogos lo que piensan es que están representando a la diosa madre. Era una sociedad matriarcal es decir, una sociedad enormemente estratificada y organizada parece ciencia ficción hace 10.000 años existía en Turquía una civilización tanto más avanzada que la egipcia Búscanos en la madrugada del sábado al domingo de 2 a 4 una hora menos en Canarias Espacio en Blanco Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo 21. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. ¿Cuándo uno visita Egipto? ¿Está en Egipto? Nunca, jamás. Vale, cuando... es, es una una bueno, de mis asignaturas, asignaturas pendientes. Depende, sí. Tenemos que ir, ¿eh? Sí, tenemos que ir. Cuando no visita Egipto, he eh, escuchado un poco las explicaciones o la idea que tú llevabas prefijada ¿no? a nivel de que dices, aquí algo no falla, algo falla, algo no, no encaja. ¿Puede ser más antigua esa civilización de lo que nos han contado? Probablemente sí pero tampoco tenemos que, que recurrir a eso porque hombre la civilización egipcia es absolutamente grandiosa ¿no? pero uno de los grandes enigmas no es tanto cómo se construyeron las pirámides que lo es sino cómo surgió la civilización egipcia uh -huh. quiénes fueron sus ancestros ¿no? cuáles fueron sus orígenes ¿no? se cree o, o al menos eh, bueno la, la eh, comúnmente se tiende a pensar que la civilización egipcia nació hace unos 5.000 años cuando el faraón Zoser comenzó a construir la, la primera pirámide escalonada, ¿no? Entonces, esto ya era una enorme demostración de, de grandes conocimientos astronómicos y arquitectónicos. El problema es que no se sabe de, de dónde de procedía dinero, ¿no? esa civilización o de dónde obtuvieron esos conocimientos, ¿no? Bueno, sin embargo, parece que tenemos algunas respuestas, ¿no? Nos tenemos que ir a los confines suroccidentales del desierto egipcio. Nos referimos al yacimiento arqueológico de Nafta Playa, ¿no? En realidad es un centro megalítico, bueno, son una serie de piedras dispuestas en círculos y formando otra serie de figuras que se extienden en un área de entre... de tres kilómetros de largo y aproximadamente uno y medio de ancho, ¿no? Ah, esto, Nafta Playa, ha sido investigado por diferentes arqueólogos y antropólogos de distintas universidades ¿no? Y han llegado a la conclusión que estas formaciones pétreas apuntan a determinadas constelaciones A Sirio y a las constelaciones de Orión y la Osa Mayor Es decir, exactamente a donde parece que apuntan las pirámides Pero atención, Nafta Playa data... ¿De, de, ¿De qué fecha es? Hace unos 9.000 años es decir, 4000 años antes, 4000 años antes de que surgiera la civilización egipcia, ¿no? Es más, incluso se han encontrado enterramientos de vacas y pinturas de estos bóvidos que los habitantes de Nafta Playa consideraban sagrados, ¿no? mm. Y que eso conecta mm. directamente con uno uno de los dioses egipcios más importantes de su panteón, que es la diosa vaca Ator, Ator. Ator. ¿Cuál es la teoría? Pues parece ser que Cuando se produce el fin de la última glaciación Hace unos 10.000 años El Sáhara se convierte en un vergel Pero a medida que iban pasando los siglos Y los milenios Eso se iba transformando en un desierto Con lo cual las gentes que vivían allí En el Sáhara huyeron ¿no? Y se fueron hacia otras zonas no Siempre con el recuerdo De ese paraíso perdido no Y probablemente Los... Lo, aquellas gentes que vivían en el Sáhara muy fundament, fundamentalmente en la zona de Tasili ¿eh? en el sur de Argelia pues finalmente se asentaron en, esta, en este desierto en este desierto egipcio y, y, y ellos fueron los que crearon esa civilización o ese asentamiento de nafta playa que luego daría lugar a la civilización egipcia, es decir que esos grandes conocimientos astronómicos, arquitectónicos etcétera provenían de unas gentes que vivieron al, al final de la última glaciación hace unos 10.000 años en el Sáhara cuando aquello era un vergel y esto pues tiene mucho que ver con el desierto del Tassili en pleno Sáhara que tuve la oportunidad de visitar in situ espera un segundito que te saluda desde allí un saludo desde el Tassili, desde el plató del tasili que está a 2.000 kilómetros de Alger eh, Para los estudiantes de Espacio Blanco de Radio de España Un gran saludo desde el desierto hasta vosotros en España Desde ese lugar nos venían a saludarnos, ¿eh, Sí, sí, sí, sí, qué ¿Dónde, recuerdos ¿Dónde nos vamos ahora? Aparte, de, salimos del Tassili Sí Hablaremos en otro momento de todo ello, o sea, Hay impresionante cantidad, más de 10.000 eh pinturitas hechas ahí con diferentes motivos. Sí. ¿A dónde nos vamos? Como otra prueba de anteriores civilizaciones. Bueno, pues si lo que he, lo que he contado hasta eh, ahora hay un montón de historiadores que se están insultando, Te están poniendo a parir y que no sé pasé. ¿eh? Bueno, me parece muy bien. Pues si si lo de lo que he contado hasta ahora parece sorprendente, lo que te voy a contar ahora pues es para agarrarse. Nos vamos hasta Gunun Padang. Java en Indonesia es un conjunto me megalítico de 25 hectáreas en forma de colina y 855 metros de altura es más, los arqueólogos que están, que están investigando la zona creen que la parte superior de ese montículo es en realidad una enorme pirámide utilizando técnicas de georradar, los arqueólogos han logrado localizar toda una serie de construcciones bajo tierra, incluidas cámaras y pasadizos. Otra cuestión interesante, que los constructores de Gunung Padang utilizaban unas técnicas muy parecidas a las que empleaban aquellos que levantaron Machu Picchu. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí, sí. Muy exactamente parecidas, ¿no? Sobre todo eh, lo que tiene que ver con la unión de las piedras, ¿no? La unión casi perfecta, ¿no? Que es algo que además tuve la oportunidad de contemplar no machu Picchu, pero, pero en isla de Pascua, los ajus que son las plataformas sobre las que se asientan los famosos moáis, algunos de esos ajus pues recordaban enormemente a esas técnicas de construcción que son absolutamente sorprendentes, piedras irregulares que, que que, que, que se entrelazan unas con otras de manera absolutamente, absolutamente perfecta. ¿De qué fecha estamos hablando? <ríe> bueno, esto es lo más impresionante, ¿no? Las dataciones apuntan a una antigüedad de entre 16.000 y 23.000 años. Es decir, estamos hablando de, de la época glacial. Estamos en plena glaciación hace unos 16.000 o incluso hace unos 23.000 años, ¿no? El director de las excavaciones de Gunung Padang está absolutamente convencido de que en Indonesia existió una civilización tan avanzada como la egipcia que fue devastada por alguna clase de catástrofe natural, pero probablemente unos 10.000 o 15.000 años más antigua que la egipcia. Déjame que pongamos un poquito de música para digerirlo. Eh, nos preguntan algunos oyentes ¿Qué opinas de las pirámides de Bosnia? Si serían una prueba una civilización desconocida este Es un viaje que tenemos pendiente Tenemos que ir porque... El descubridor, entre comillas, supuestamente el descubridor, nos ha invitado a ir a, allí. Tenemos que ir a ver qué, qué pasa con bueno, esas pirámides. Bueno, me gustaría enormemente saber qué hay de verdad o qué hay de mentira en este esas pirámides. Un muy piramides. polémico, ¿verdad? Sí, muy, muy polémico. Vale, nos vamos a buscar otras cuando volvamos ese viaje que tenemos planeado. Ese sí lo tenemos que pendiente, haremos. Egipto. Egipto, en primer lugar, sí, sí. Bueno, hay, yo quiero ir las pirámides de Gortia. Vale. Dime, civilizaciones sumergidas. Claro, porque lo que hemos estado hablando ahora es de restos arqueológicos, de, de restos de, de civilizaciones descubiertas sobre tierra firme, pero lo que hay bajo el agua. ¿no? Piensa una cosa, y esto yo creo que es algo muy a tener en cuenta y supongo que, que también me crucificarán algunos arqueólogos. Cuando termina la glaciación, hace unos 10.000 años atrás, ¿cuál? Eh, se cree que el nivel de las aguas asciende unos 130 metros. ¿no? ¿130 metros? Sí. 130 metros. ¿Dónde eh, surgen las civilizaciones? Fundamentalmente, al lado de las costas. ¿no? Es uh -huh. decir, la gente se asienta al lado en, en zonas costeras. ¿no? Por lo tanto, si el nivel del mar sube 130 metros, estoy absolutamente convencido que bajo las aguas hay restos de civilizaciones muchísimo más avanzadas o incluso tanto como la egipcia de los que no tenemos ni la más remota idea de gentes que vivieron en, pen, en plena época glacial y esos restos están bajo el agua ¿Por ejemplo? ¿Ejemplos? ¿Algunas? Sí en, en el año 2000 el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica de la India realiza unos estudios geológicos en, las, en ciertas zonas de, de la costa de ese país y de pronto descubren unas estructuras sumergidas en el, en el Golfo de Cambay ¿No? ¿Al un, Sí, sí, unas estructuras absolutamente sorprendentes, que no saben a qué, eh, de, a qué civilización pertenecen, y según los arqueólogos es probable que tengan unos 9.000 o 9.500 años de, de antigüedad. Permite que me diga una pregunta un poco sí. ingenua, ¿cómo pueden datar esas...? Esa... No, en, en este caso no, no, no es como Goblequitepe o Cataluyuk o... O, ...o Gunung Padang, ¿no? En este caso estamos hablando de hipótesis, hipótesis ¿no? Vale. ¿no? No se han podido dar, Dale. ¿no? Nos vamos a otra serie de edificaciones sumergidas... ...estas muy conocidas... Eh, ...Yonaguni, una isla japonesa... ...pues muy cerca de, de esta isla, en sus costas... ...hay una serie de estructuras sumergidas... ...y una de ellas tiene toda la pinta... ...de ser una pirámide escalonada... ...se desconoce su antigüedad... ...pero lo que sí está claro es que durante la época glacial esa zona, la zona donde ahora están sumergidas esas edificaciones, era una enorme extensión de terreno, por lo tanto no es extraño que ahí que esa zona fuese fuese habitada. Nos vamos a, a otro lugar, por ejemplo, Mega, ¿no? La famosa eh, ciudad o civilización sumergida encontrada al occidente de Cuba, ¿no? Cuba. Año 2000, la doctora Paulina Celisky y su, y su equipo descubren una serie de estructuras que llevan ya tiempo estudiando algunos arqueólogos cubanos, ¿no? que creen que podrían tener hasta 8.000 años de antigüedad. Es más, algunos arqueólogos, tanto cubanos, incluso como mexicanos, creen que de mega pudieron proceder a aquellos que dieron lugar a la civilización Olmeca, ¿no? que es una civilización absolutamente desconocida. Sorprendente. Sorprendente, tú además la, la has visitado en, en varias ocasiones, la civilización almeca desde hace unos 3.500 años floreció fundamentalmente en los estados de Tabasco y Veracruz, en México, pero no se sabe absolutamente nada de su procedencia. Y hay muchos arqueólogos que piensan que su procedencia es precisamente mega, esta civilización sumergida de la que poco se sabe. punto a determinar habría que dar muchos más datos, quizá nuestro último punto esta noche el Amazonas. Ahí hay también cantidad de restos de extraños sí. ciudades, civilizaciones, pero es que hasta hace pocos años se pensaba que en el Amazonas jamás uh -huh. pudo florecer una civilización. Uh -huh. Sin embargo, cada vez se están haciendo más hallazgos que contradicen esta aseveración, ¿no? Podríamos poner un, muchos ejemplos, pero nos nos vamos a quedar en un lugar concreto, en el estado de Acre, en Brasil. En plena Amazonia brasileña se han descubierto, atención, más de 200 geoglifos. Más de 200 enormes figuras geométricas muy parecidas a las de Nazca. ¿no? Hay algunas, todas son, son, son enormes, pero hay algunas que sobrepasan los 250 metros de longitud. ¿no? Es más, la mayoría de los, muchos geoglifos o la mayoría se extienden bajo la, la tupida selva, con lo cual... De la mayoría de estos geoglifos no tendremos noticia nunca jamás, ¿no? Es decir, los arqueólogos los arqueólogos solo han localizado una mínima parte. Pero fíjate qué, qué, qué forma de construirla tenían, ¿no? En realidad están formados por zanjas de entre 2 y 8 metros de profundidad y 5 de ancho. Pero alrededor de estas figuras hay cantidad de misterios. Por ejemplo, se desconoce cuál es su significado. No se sabe. En la zona no se han encontrado restos de que estuviera habitada es decir, quiénes fueron los constructores de estos enormes geoglifos y a dónde se marcharon no hay restos arqueológicos asociados a estos enormes geoglifos es decir, no hay herramientas y no hay viviendas cómo las realizaron, dónde están las herramientas, dónde están los restos de comida, dónde están los asentamientos no hay absolutamente nada los arqueólogos piensan que tenían una finalidad ritual, pero desconocen quiénes los hicieron y qué técnicas emplearon para ello. Y lo más increíble, obviamente, como todos los geoglifos, solamente pueden ser observados desde, desde el aire, desde una zona elevada. ¿no? Sin embargo, en esa zona no hay, no existe, ni cerro ni montaña desde los cuales se puedan contemplar estas enormes figuras. Desde luego, son una prueba inequívoca de que Tuvo que existir una civilización avanzada con cierto grado tecnológico y de estratificación social para realizar estos geoglifos en plena, en plena selva brasileña. Desgranando un poco esta noche ese conocimiento prohibido que quizá a muchos no les interese que llegue a la gente. Eso cambia absolutamente todas las... Sí. La historia de la ley como la conocemos y quizá habrá que reescribirla, ¿no, Miguel? Sí, esas, ese es uno de los capítulos que planteo en este libro, Conocimiento Prohibido. Es decir, este libro son 20 capítulos que pienso que reescriben muchos de, de los dogmas sobre los que se asienta el conocimiento científico en la actualidad. Y, y no estoy siendo petulante, sino que me baso en descubrimientos y hallazgos científicos, ya. de científicos no quieren que sepas la verdad eh, cuando lo vas a presentar, repetimos, por si queréis ver a este personaje, se trae todo a punto una libretita súper que debe estar escribiendo así como una hormiga todo el día para traer todos los de... ¿dónde se, se, te, se te puede ver, Miguel? pues el próximo jueves 23 de octubre a las 7 y media en la Casa de Cantabria, Madrid, en la calle Pío Baroja, entrada libre y gratuita claro. gracias, es un placer que estés con nosotros, Miguel siempre tu presencia aquí pues yo encantado, hasta Bien. la próxima gracias Y terminamos por hoy Recordar que os anunciamos La próxima semana estaremos en Albacete Será un placer veros por allí En un programa especial con muchos temas invitados No os lo perdáis que va a ser interesante teníamos un concurso, estos son los cinco ganadores Francisco Javier Cruz de Córdoba Nat Llopis del Facebook Diana Pastor del Facebook Manuel Rebolledo de Barcelona y Silverio Gutiérrez de Badajoz ponos en contacto con nosotros y os mandaremos ese regalo, ya veréis que chulo del Espacio en Blanco, y gracias a todos por la participación semana para todos disfrutar de este otoño verano que tenemos eh, seguir escuchando radio nacional y hasta las 4 pues dejamos con un poquito nuestra mejor música cuidaros en siete días nos vemos ha sido un placer estar aquí greta nada se ocupó de este último rato de estar con nosotros gracias, greta.